Eh, María Alice、eh, Pablo te saluda de k e r m e s Buen día.、Yes. ¿Me escuchas, María? Sí. sí ¿Ustedes、ah. me escuchan? Sí, sí, bien, bien. Buen bien. día. Bien. Buen día.、Eh, María, bueno,、eh, vuelven las clases, volvieron en realidad, son las 9 y 9.、Eh, volvieron las clases presenciales、eh, en la provincia de La Pampa en algunas localidades que no están comprometidas con el alerta eh, epidemiológico. Eh, contanos, a ver, los, las escuelas privadas también. Sí, por supuesto, las escuelas privadas también, que, que están en estas localidades. Este, donde se reinicia, sí también. Bien.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la, la, la modalidad del regreso a las aulas? ¿La misma que era antes de, de que venga esta segunda ola y se, se den clases virtuales únicamente? Exactamente, regresan、mm. con los planes institucionales que habían sido presentados al Ministerio,、eh, con las respectivas burbujas y grupos,、eh, de la misma manera que, como habían venido trabajando hasta el momento de, del cese de la actividad presencial. Bien. ¿Cuántos colegios privados tenés el número de los que vuelven hoy? Teniendo en cuenta bueno, esto que hablábamos de que en las ciudades más grandes no, no, no se regresó. Eh, sí, eh, no, no el número exacto, pero sí, más o menos un, sí, un 60% de los colegios sí. Ah, bien.、Eh, María, ¿y cómo, cómo estuvieron funcionando los protocolos en las escuelas privadas? Eh... Eh, la verdad que bien, de, un, de una manera prolija y a, a, acatando todas las disposiciones este, de los protocolos que se habían elaborado,、eh, de una manera cuidada、eh, y respetando los aislamientos cuando había aislamientos principalmente dados por los jóvenes. Claro. Sí. Eh, se trabaja en burbujas, sí. Exactamente. También. Se trabaja. Clara,、eh, de la misma manera que presentaron las escuelas de gestión estatal los, los planes institucionales, donde elaboraban la cantidad de burbujas y la manera de regreso que ya se, se hizo y que se debía ser presentado al ministerio, de la misma manera las escuelas privadas presentaron su plan institucional para el regreso presencial en marzo. Claro. Eh, y la información que manejan ustedes,、eh, el tema del seguimiento a estudiantes,、eh, ¿tienen los mismos números digo, de, de, de gente que, que pudo seguir conectada y que no, que las escuelas públicas? Sí, depende por ahí cada, cada establecimiento, cada、mm. localidad, porque a veces、eh, en algunas localidades hay problemas de conectividad,、mm. entonces este, se hace, se, ahí se dificulta, pero sí se realizó ese, ese seguimiento también a los alumnos que. Con l o s cuales se había perdido el vínculo también el año pasado、eh, y se realiza un, un seguimiento también de, muy de cerca. Bien.、Eh, ¿Ustedes estuvieron acompañando la decisión esta del gobierno provincial? Sí. O, en realidad o, no, es, no fue una decisión consensuada con los gremios, sino、uh -huh. que en la reunión de c o m i s e t a el Ministerio informa. De esta decisión de i i i n c a retomar d r e las clases presenciales en, algunos, en algunas localidades.、Uh -huh. este, y lo que nosotros, desde nuestro sindicato, como siempre venimos sosteniendo, tiene que ser una vuelta cuidada, cuidando la salud、eh, respetando la vida.、Eh, así que, este, y, y, y en cumplimiento de estos protocolos que fueron elaborados por esta comisión,、eh, Que digamos, no fue una, una decisión que se tomó en conjunto, fue una decisión del Ministerio que fue presentada ese día en la reunión de comisión.、Eh, ¿Ustedes acataron esta decisión? p Exactamente.、Eh, ¿Y, sí, ¿y eso... era el momento? ¿Lo consideran que era el momento de volver、eh, del regreso? La verdad, que m, estábamos un poco pensando que debido a la, al momento de, del año donde, donde、eh, estábamos transitando, que ya no quedaba tanto para el receso escolar.、Mm. Eh, Y también por estas justamente bajas temperaturas que estamos eh, viviendo, eh, quizás podría haberse llegado hasta el receso invernal, pero、eh, bueno, también en muchos docentes la, la, el volver a la clase presencial era un pedido, otros no, otros preferían、eh, continuar con las clases virtuales.、Eh, Y también vemos, vimos un avance importante en la vacunación de docentes, que eso me parece que es fundamental también. El regreso a las aulas debe estar con, con docentes vacunados.、Mm. Eh, y nosotros habíamos hecho un relevamiento propio, donde、eh, en las escuelas había un, un, un importante porcentaje de docentes ya vacunados. Entonces, este, siguiendo todas estas,、eh, la vacunación y con los protocolos que se venían este, desarrollando y. y Y respetando, este, bueno, pensamos que un, puede ser una vuelta cuidada.、Claro. Cuando, cuando hablas del relevamiento, este que es un alto porcentaje, porque desde el gobierno provincial de, mencionan cerca del 90% de la docencia vacunada. Sí, es... en realidad el porcentaje que menciona el ministerio es de los docentes inscriptos, o sea, no claro, hablamos de、sí, sí. la totalidad de los docentes.、Uh -huh. eh, sí, en algunas.、Eh, Localidades, hay, o instituciones, mejor dicho,、sí. eh, hay ese, ese porcentaje, en otras un poco menos, este, y, pero más o menos sí, sí, sí y ha habido un, un fuerte, un incremento fuerte en este, en este último tiempo.、Claro. En estas últimas semanas, en estos últimos 15 días, este, se ha priorizado la vacunación.、Eh, María, lo mencionas así recién.、Eh, ¿Hay mucha docencia que no se ha inscrito p para recibir la vacuna? Hay todavía un porcentaje、mm. de docentes este, que, no, que no se han inscrito, p que bueno. Este, son por decisiones、eh, personales, particulares.、Mm. Eh, algunos también no han sido este, vacunados porque han transitado el COVID hace menos de 90 días.、Claro. Eso también este, en algunas instituciones nos, nos han hecho que, que, que no se ha llegado al 100% por esa cuestión, porque todavía una vez que se llegan los 90 días, recién se pueden vacunar. Eh, y un porcentaje mínimo, pero sí un porcentaje que ha decidido no escribirse. ¿Y ustedes del gremio recomiendan la vacunación? Por supuesto, sí, nos sí. parece una medida preventiva. Este, que es Fundamental para, para el cuidado de la salud, sí, totalmente. Claro, bien, bien. Bueno, i bien. e n b esperemos que. Bueno, falta poco. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el receso invernal? El receso es a partir del、eh, 10 de julio, eh, bueno, eh, o sea que sí estamos. A, a dos semanas. A dos semanas, exactamente. Bien, bueno, ojalá que no, que no se descontrolen los, los casos、eh, y, y que se pueda continuar con la presencialidad en las aulas, que bueno, todo el mundo dice que es fundamental. Exactamente, así es. Esperemos que, que esto se mantenga dentro de estos parámetros que hemos tenido estos últimos días y en baja, por,、eh, por supuesto,、mm. para este, poder、eh, llegar a buen término con este, con este virus. Bien. Bien, María, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir.、Si、no... no, no, agradecerles por la comunicación. Bueno.